Empezó, Sus y Asociados. Hey, Calcho y Asociati. Y ya empezó. Muy y Asociados, listo. Saluda, saluda, saluda. Entonces, todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de fútbol y asociados estamos ya prácticamente cerrando el mes de noviembre y se nos viene un montón de actividad futbolera y deportiva encima el año se nos viene cerradito ya lo creen la gente de liga sobre todo y bueno nosotros ya vamos a empezar con el comentario That's what I get That's what I get How can you turn me into this Yeah, estamos aquí en full asociados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 Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096829096 todas las autopartes que no encuentras en el mercado local electro supplies te, lo te los provee te los prove 096829096 estamos aquí en Fútbol de Asociados y vamos a regresar luego de la pausa con información varia Muchos querrán Rememorar y vamos a hacer el pequeño Resumen correspondiente a lo que fue el partido De liga pero todo eso después de los titulares Ya regresamos Liga comienza Ahora sí, Liga comienza a dar un gran paso hacia la final de la Copa Sudamericana. Vamos a hacer el análisis del partido frente a Vélez Arsfield, así como la otra semifinal de este torneo continental. Wow, infotainment. Estamos también con el resumen de las fechas 19 y 18 de la Copa Credife, Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. El Quito el Deportivo Quito ya está en la final del torneo ecuatoriano vamos a hacer también un pequeño resumen del clásico del astillero y todas las opciones que pueden tener los diversos equipos en la parte final del torneo un pequeño compendio de lo que ha sido la Champions League así como la previ y pronósticos característicos de nuestro programa es tiempo de empezar ahora sí con fútbol y asociados infotainment. Regresamos aquí en Fútbol y Asociados. Gracias al aguante de Metal World porque Metal World es el asesoría profesional y garantizada. Software y hardware, Metal World. Además, como no, gracias al aguante de Electro Supplies. Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096 82 90 96. Una batería, un cargador nuevo para tu celular Para tu computadora portátil Todas esas pequeñas partes Que de pronto se han dañado Y no permiten que tu dispositivo electrónico Funcione como es Así como las palancas para tu consola De videojuego favorito Todo eso te lo provee ElectroSupply 096 82 90 96. Bueno estamos aquí ya en fútbol asociados. Hace poco nomás Terminó el juego entre Liga Deportiva Universitaria y Vélez Artsfield Victoria ligada 2 por 0 sobre el equipo argentino. Los goles al minuto 48 eh, de González y al minuto 83 de Barcos. Bueno, el, Aunque, el gol el primero, eh, me parece que van a terminar dándoselo a Barcos. Habrá que verlo. El informe, lo que dice finalmente el informe arbitral, pero... Primariamente todos los lo que es el, los informes periodísticos lo dan Hernán Barcos, inclusive la cadena internacional así lo así lo reprodujo y bueno mientras tuvimos este pequeño eh, inicio siniestro a cargo de dos excelentes bandas de rock industrial como Nine Inch Nails y ahorita Ramstein eh, bueno eh, te cuento no este partido te cuento y, y vamos vamos haciendo memoria. Empezaba muy bien Liga, eh, arrinconando a su rival, poniéndolo contra las cuerdas, unos primeros 10 a 15 minutos en que ya parecía que caía el gol y el cuadro de Linier se defendía un poco como gato panza arriba. Pero bueno, este, este equipo sin duda tiene jugadores que saben con la bola, me refiero justamente a Vélez, y luego de este asedio empezó a... A salir con valor dominado, no dejarle que, que Liga tenga la bola, hacer un buen quite, eh, salir con criterio. yo me, me parece que tuvimos un primer tiempo bastante entretenido, sobre todo si es que eres neutral. no De pronto, si te nomabas, to, tomabas partido por uno de los dos equipos, no puedes decir lo contrario, era bastante sufrido. Un encuentro de ida y vuelta, eh, digno creo yo de una semifinal de un torneo continental con dos equipos de alto nivel. El sí. primer tiempo terminaba cero por cero Liga, Liga le había tocado empezar a disparar bastante de afuera había probado bastante en la media distancia con, con Bolaños incluso por ahí Ezequiel González ya se había animado a disparar eh, y, y lo que pasó también era que en la contraparte Vélez sabía salir en contragolpe un, los balones que llegaban a veces con un tranco largo para Guillermo Franco él Eh, tenía la suficiente capacidad como para hacer buenos pases, para darles un buen destino, una buena administración. Y eso estuvo durante buen tiempo asustando a la gente de Liga Deportiva Universitaria. Así se había ido el primer tiempo, ¿no? Con un 0-0. que el sector izquierdo fue, el, el derecho de Liga, el izquierdo de Vélez, fue el lado más débil del cuadro ecuatoriano cuando tocaban gente como Bella, como canteros y este Augusto Fernández que cada tanto también se sumaba al ataque, eh, hacían pasar mal a la saga, especialmente el lado de Reasco, que sí me parece que ya no está en el nivel tan óptimo como solía tenerlo y ahí por ahí dio problemas Vélez que me parece que terminó no poniéndose en ventaja o anotando por un poquito egoísmo entre tus, sus jugadores eh, a veces Cantero o Franco se, que querían hacer el gol solos y bueno así pagan ¿no? en el segundo tiempo Liga ataca nueva eh, rápidamente un disparo de media distancia de Ezequiel González lo desvía barcos, hace una pequeña cortina así a lo, a lo Romario Mundial del 94, pero lo desvía ahí con la cadera, un poquito no sé, con el glúteo es una maniobra poco rara, pero válida para eh, poder interrumpir al buen portero Barovero y anotar la primera del compromiso, que venía en un momento psicológicamente ideal para la U hasta que no creo que había sido difícil Ajá. Eh, esto como tú bien dices le, le caía muy bien a la liga Sobre todo en el inicio y de golpe ya la liga estaba poniéndose adelante en el marcador Lo cual iba a permitir encarar con mayor tranquilidad El resto de las acciones del cotejo También le ponía un poquito de presión a Vélez De todas formas ellos saben que Un 1-0 no es tan buen negocio aquí en Quito normalmente Y en, estos, en estas llaves de ida y vuelta Lo que esperas en la mayoría de ocasiones es marcar un gol de visitante Y esa suele ser la llave que te permite el paso a la siguiente fase eh, Aquí no... No era... No sé, no era cómodo tampoco para Vélez Se notaba que eh, buscaba algo más Y... Pero Liga tampoco había bajado el ritmo Y estuvo martillando y martillando hasta que llegó Ya luego de varios minutos O sea, el minuto 83 el gol de Barcos Una vez más González y Barcos fueron los... Los, partí los los partícipes de esta notación figuras ambos no en este juego así es, eh, la transmisión internacional destacaba Ezequiel González por su incansable labor como jugador del partido pero obviamente Barcos hizo los dos goles y viene viene siendo este tándem clave en, tanto en el torneo continental como en lo que se ha podido hacer en el, en el campeonato ecuatoriano por parte de Liga Eh, sumando los puntos y los goles y los triunfos necesarios para este buen remate de año de liga que si bien ya no va a ser campeón del Ecuador eh, llevarse un torneo continental es, no, es, no es poca cosa y, y puede lograrlo me parece que eh, con este 2 a 0 se lleva una buena ventaja va a ser difícil que por lo menos Vélez logre descontar esto en los 90 minutos eh, Salvo catástrofe, yo qué sé, va a ser difícil, sin embargo, obviamente, no se va a confiar la gente de liga, ha hecho muchas veces este tipo de partidos y sabrá administrar esta ventaja. Eh, sí, el segundo tiempo fue un igual intenso, interesante, Vélez no se resignaba al 1-0, igual contragolpeaba con un buen toque, y entró este Jonathan Ramírez, que y por el sector izquierdo así y causaba un poquito de problemas, su, su sector izquierdo estamos hablando y sin embargo ya da de gol a eh, lo que es la, la categoría de jugadores como González y Barcos para resolver, poner el 2 a 0 y un marcador que es realmente una buena ventaja para Liga, para Liga. yo creo que Eh, va a ser muy difícil que el cuadro argentino remonte esto. Aunque bueno, eh, los partidos, este, estas llaves duran 180 minutos. Eso nomás con el partido de liga. Eh, interesante victoria. Mientras tanto, eh, la otra llave, un equipo que está dando mucho que hablar a nivel continental es la U de Chile, que sacó en, en el mismísimo San Januario un empate uno por uno con Vasco da gama. El Bernardo había anotado para los brasileños al minuto 32, mientras que Osvaldo González al 78, puso el empate para la U chilena, podríamos estar hablando de una final entre U's la, la final de la U sería la sudamericana 2011, Sí sí, son los favoritos creo al momento eh, Liga por su muy buena ventaja, y el buen sí, fútbol que ha mostrado además, Vélez venía invicto ¿no? entonces eh, este partido entre La U de Chile y Vasco da Gama, vamos viendo que los las siguientes llaves se disputará entonces el martes 29 de noviembre sería la revancha Vélez Liga allá en Buenos Aires, en el barrio de Liniers, donde tiene el Fortín su estadio José Amalfitani, mientras que el miércoles en Santiago se vendría... La revancha entre U de Chile y Vasco da Gama con ambas Us como favoritos. No está nada dicho, son cuatro grandes equipos los que han llegado a semifinales, pero ahí está la situación. Es una buena parte del torneo continental, estamos viendo buenos partidos y sin duda la final será un, un gran atractivo sobre el final, sobre el término de este año, más bien dicho. Muy bien, eso es en cuanto a la Copa Sudamericana. Eh, no se pudo llenar el estadio, creo que conspiró bastante también la hora, ¿no? Un poquito, una cosa rara, ¿no? Ver una semifinal con, con estadio eh, no lleno. Tampoco es que fue pobre, muy pobre la asistencia, pero se esperaba que esté repleto, ¿no? Pero no, no, no fue suficiente la asistencia. Eso es Jason. Este, vamos a continuar, no sé con qué quieras irte ahora, Eddie Bueno, creo que es tiempo de irnos a una pausa musical en este momento, para regresar ya con el campeonato ecuatoriano. Tenemos también una la noticia de la semana en cuanto al nivel local, es la clasificación de Deportivo Quito a la final y a la Libertadores 2012. Bueno, vamos a escuchar Ramstein Rammstein con este Ingel, eh, hay mucha Sería gente. Engel. Engel, como quieras <risa> eh, Ya regresamos Que mucha Aprovechando. gente que qué... eh, No, nada Ya regresamos Leo Auf Erden wird nach dem Tod ein Engel werden. Den Blick im fragst du dann, warum man sie nicht sehen kann. Erst wenn kein Gott weiß, ich will kein Continuamos aquí en Fútbol Asociados gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware a la orden con Metal World. Así es, como no. Además, gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096 82 96, con todas las autopartes que no Ajá. encuentras en el mercado local. Electro Supplies. Y eso es, Fútbol Asociados pues sí. vamos a seguir un poco acelerados y mientras tanto les vamos a hacer el pequeño resumen de la jornada del fútbol ecuatoriano entre semana eh, la cual ya arrojó algunos resultados como es el, la clasificación de Deportivo Quito a la final del torneo 2011 y Copa Libertadores 2012 así como el... El descenso del cuadro del Espoli, es a nivel de Serie A. Se había jugado la jornada esta apurada, ¿no? entre martes y miércoles. El día martes jugó el Independiente ante Liga Deportiva Universitaria. Eh, se adelantó un poquito este juego para que Liga pudiera armar mejor su logística. Y la victoria fue para los Vallenses. Por segunda vez en la historia de estos enfrentamientos consigue el Independiente una, una victoria, ¿no? Y justo en la segunda parte de este campeonato ha sido cuando consiguió sus dos triunfos. Ahora fue un poco sorprendente, a pesar de que Liga no salió con todo, ¿verdad? Tuvo por ahí algunos alternantes cuidando varios elementos, pues, pero no deja de ser sorpresivo. Un equipo totalmente... B puso Liga, no solo ve en, en plantel sino ve en actitud nunca vi el, al cuadro universitario intentando luchar por este partido y el cuadro de Independiente hizo lo suyo puesto que la categoría todavía se le está jugando dos goles de Armando Solís minutos 9 y 48 eh, un juego bueno de, de, de Independiente gente como Solís, como Mina son rapidísimos José Ayoví, Samaniego que... Es un cerebro ahí en la cancha. Hicieron de este partido un total, completo dominio del cuadro valense. Eh, sí, Liga tenía la mente básicamente en Copa Sudamericana. Yo creo que este todavía, el Quito no se había confirmado como, como el ganador de la etapa, pero ya me parece que en este partido había bajado las banderas, la, había arriado banderas del cuadro universitario sí sí con este resultado el, el principal beneficiado era el Deportivo Quito y bueno Barcelona también y Nacional eh, se veían ayudados veían en, su pelea, este, ajá, en su pelea en su pelea por el repechaje no y obviamente el independiente era el mayor eh, involucrado y con sus dos goles consiguió una victoria que no suele ser muy común o que no era esperada Eso en cuanto al martes del miércoles se vendrían el resto de partidos, algunos muy trascendentes y muy disputados de, con, con mucha intensidad. Por ejemplo este que tenía connotación, tenía carga de descenso, este que se jugaba entre el Inbabura y el Manta, eh, termina el Inbabura dando la vuelta al marcador derrotando 4 por 2 al Manta y jugando de local. Y eso que de visitante el cuadro atunero se había puesto adelante, ¿verdad? Sí, este partido realmente fue buenísimo. Se notó que estos dos equipos estaban jugándose la vida sí, se lo transmitió en el también, partido. ¿no? Y no, el Inbabura dominó, fue fue más en todo el partido en todo caso. Sin embargo, vimos que tiene serias deficiencias a la hora de, de Controlar contragolpes, y es así como vinieron los goles atuneros de Fren Mera de tiro libre, minuto 32, y luego Luis Escalada un poquito con carambola, al minuto 35 ponían un, dos baldazos de agua helada en el estadio Ibarreño, sin embargo yo creo que eh, el Imbabura había hecho un trámite merecedor a que sea el triunfador del partido, se jala el manta primero en el gol en este gol de Luis Congo al dejar un balón a medias a, al tener una defensa muy distraída permiten el descuento y, y con eso no fueron más más bien de ah no sí de Congo fue ¿no? el descuento fue de... sí fue el gol de Congo el 2 por 1 y con eso abría las esperanzas a Inbaburo, un, un cuadro más sabio Eh, con mayor jerarquía lo cerraba este partido y y una serie de, de malos manejos en la defensa malos rechazos un arquero Rolando Ramírez estuvo fatal en el juego aéreo eh, hizo que llegaran los goles inbabureños en el complemento dos frentazos de Orlindo Ayoví, tú sabes que este jugador no, me, no es que me parezca un dechado de virtudes pero es enorme y si le pones un buen balón en, al, a la frente y saliendo muy mal Eh, te vacuna. Dos goles de Orlinda yo vi minutos 48 y 60, ponían ya a ganar al cuadro invabureño que eh, se hizo dueño de las acciones tras la expulsión de un jugador, no me acuerdo cuál, de Elio Lastra del Manta. Elio Lastra, se, se, le, se le trastocaron todos los planes y Congo nuevamente cerraría para el 4 por 2. Invabura todavía se mantiene en aspiraciones de salvar la categoría. Manta, Ahora, incluso le... podría complicarse luego de este resultado. Sí, de hecho está complicado en este sí. momento porque con la victoria casi que lo mataba el cuadro Inbabureño, y ahorita ya está solo dos puntos. Habrá que, que ver quién maneja mejor el, su su calendario. En el caso del Manta, es eh, ya como estamos en fechas prácticamente decisivas, sería bueno ya ir viendo Eh, las posibilidades de, de estos equipos. Bueno, el Quito, por ejemplo, ya ganó la etapa, así que poco y nada puede ser, pero en el caso de, de, de los descensos, verás, vamos viendo que a Manta le toca dos juegos de local, contra el Emelec, que... Poco y hoy nada le importa lo que Está pasando en esta etapa, ya solo le interesa Prepararse para la final bueno. Y contra el deportivo Quito que está más que Clasificado Ambos Esos equipos son... ambos equipos pondrán Escuadras alternas y sobre todo verán La cuestión esta de limpiar tarjetas en sus jugadores eh, De dar descanso a uno que otro jugador Aunque tal vez los darán alternar Entonces por ahí No serán juegos tan complicados en Mientras teoría. que el El juego de visitante del Manta sería con el Olmedo en Riobamba. Olmedo difícil. siempre ha sido difícil como local, aunque Barcelona sacó un importantísimo triunfo esta semana del que ya vamos a hablar. En cuanto ese, a ese, esa sería la parada más difícil de Manta. Imbabura. Imbabura le toca con Liga aquí en Quito. Liga siempre va a ser complicado, aunque va a ser evidente y clarísimo que Liga va a poner un equipo B quién sabe si es que de pronto le entre Está comillas panazo. regale el partido, pero igual va a ser complicado para el cuadro imbabureño este, esta salida. Eh, sí. Luego en la penúltima fecha Imbabura tiene este partido en cambio si sí es bravo en San Golquí contra Independiente, el cuadro del Valle se juega lo suyo sin duda, así sí, sí. que este partido va a sacar bastantes chispas. Y remata en el Olímpico de Ibarra contra Emelec, que también, insisto, seguramente llegará con un plantel alterno y, y pensando en la final. Ajá. Digo que el calendario, por los calendarios, no creo que esté más fácil o más difícil para ninguno de ellos. Y veamos con qué sapiencia lo manejan sus respectivos planteles. En teoría el, el Manta, que es local, dos partidos debería sacar adelante el, el, la categoría. Así debe ser, ¿no? En teoría. En bueno. teoría el comunismo funciona, dijo Mero Simpson. Bueno. <risa> eh, entonces, los, el resto de partidos de miércoles... El eh, Mélec Nacional, ese a las 5 de la tarde se jugó. O sea, a las 6. Ah, no, a las 6. Un sí. partido muy, muy bonito eh, y de vuelta a Nacional es una escuadra que desde que la agarró Saralegui no renuncia al ataque, no, no no renuncia a proponer, intentar anotar, esté en la cancha que esté, a veces no le sale bien, pero esto dio un partido ameno frente a Emelec de Carrasco, que es otro cuadro netamente ofensivo. Lo que veíamos era un encuentro vistoso, opciones en ambos arcos, pero asimismo un poquito de, de fallas defensivas. Eh... El Emelec un poquito se trastabilla sobre todo psicológicamente cuando Mena hierra un penal a, en la mitad del primer tiempo y le permite a Nacional todavía atacar y, y ser peligroso en, en el remate de ese primer tiempo Emelec había convocado o había tratado de convocar masivamente a su hinchada, había dado la oportunidad de que ingresen de forma gratuita eh, lo que quiere Emelec es tratar de ...de armar esa reconciliación, ese ese acompañamiento de sus hinchas... ...quiere volverlo a tener y sobre todo crear un buen ambiente en torno al, al técnico... ...en torno al equipo, de cara técnico a... que no no de, simpat, cuya hinchada no simpatiza... sí de cara a llegar bien a la final, pero no le salió bien la jugada... ...porque al fin y al cabo el equipo en la cancha... No termina respaldando lo que buscó la la dirigencia. Y se complica ¿no? El, el panorama en MLE porque como tú bien dices, poco le simpatiza a la hinchada eléctrica la cuestión de que siga Carrasco al frente del equipo. Pero te preguntas un poco a estas alturas, ¿qué hacer? Sacarlo no, pues Carrasco, estamos, estamos a Carrasco, quedarte con yo creo que te toca quedarte, tres. no puedes hacer nada ya. A, a tres jornadas de que se acabe, a muy poco de que se acabe básicamente la etapa y de enfrentar un duelo final en el cual lo que menos quieres es inestabilidad eh, yo creo que sería poco, a, a, así termine perdiendo los tres partidos Carrasco que, que quedan en esta serie sería poco oportuno cambiar de timón el técnico con estas circunstancias Y no creo que lo hagan en verdad, es, no, es que si ya sería se lo... descabellado, poco poco práctica, no sé. Es que ya se lo aguantó toda la segunda etapa, es evidente que no se lo va a sacar, pero mi cuestionamiento iba porque en cambio la afición así lo quiere, porque no existe un buen ambiente y eso yo creo que a la final va a terminar complicándole a Emelec, que terminó empatando este juego, había adelantado a través de Egner Valencia y recibió el empate ya en los adicionales por medio de Juan Luis Danangono que entró al cambio ¿no? minuto más dos de recuperación ¿verdad? así y es eh, uno por uno. Juan Carlos Juan Luis Danangonó Ahí cuerpeando en el área con valentía, recupera un balón y anota en los minutos de descuento un punto que viene siendo importante también para Nacional para sus aspiraciones de repechaje tomando en cuenta que sea como sea la cancha del capo él siempre será difícil y es un punto valioso. Así es, eso y cuatro al juego entre eléctricos y militares. Luego se enfrentaría en un partido importante y muy atractivo Barcelona y Olmedo Eh, un escenario mojado con lluvia, eh, con buena asistencia de público a pesar de, del mal clima Y con un partido muy interesante, sobre todo Barcelona necesitaba obligatoriamente de la victoria Para tratar de rescatar algo este año que no ha sido del todo bueno Y lo consiguió, el primer gol de Matías Doyola al minuto 19 En una faceta que hace rato no se le veía pegándole de afuera, definiendo bien luego vendría la ampliación del marcador, esto ya en el segundo tiempo, Armando Will al minuto 73, pero Olmedo empató al minuto 85, de ahí en más amenazó con el empate, pudo llegar, Banguera volvió a ser figura al igual que había sido en el clásico del astillero, y Barcelona denuncia una vez más que en defensa está con las justas, le falta muchísimo a, al equipo de Subeldía para ser seguro atrás, el Olmedo, el Olmedo bien pudo empatarle e incluso en buena parte del cotejo pudo adelantarse o empatarle no entonces no la victoria de Barcelona contó con mucha fortuna por momentos y con una noche inspirada de Banguera Así es, pero tres puntos de visitante en una de las canchas más complicadas del país como es la de Riobamba es importantísimo para el cuadro amarillo que es, un, es otro candidato a repechaje. Aquí entonces habrá lucha fratricida entre Barcelona y Nacional básicamente, con esto también vale la pena decir que Barcelona le mató al Olmedo en, en cualquier chance que, que aspiraba al cuadro del ciclón de los Andes a, a buscar también este repechaje. Estos eh, Barcelona y Nacional se, se disputarán el jugar un repechaje frente a Liga, en el cual ninguno de estos dos equipos partiría ni de lejos como favorito, pero bueno eh, rematar así el año sería un poco más digno de su de la, de la grandeza de estas instituciones y también ambos prendiendo velitas porque Liga no gane la Sudamericana básicamente porque si es que la gana se lleva ese cupo 3 y no hay más vueltas que darle. Claro. Eh, bueno, eh, entonces. Fechas para el Nacional, Nacional recibe a Olmedo en casa, partido que debe ganarlos, eso sí, el cuadro revambeños es difícil, pronóstico digamos que reservado, pero tiene que ir ahí con todo. Luego juega con Deportivo Quito, un Quito que como decimos ya está pensando en la final y que sería un cuadro más relajado de enfrentar en teoría. Y remata como local frente a Liga de Loja. Vemos que ya Nacional no sale de la cancha de la Atahualpa y eso sería eh, favorable para sus aspiraciones. Tomando en cuenta que cuadros como, que por ejemplo, Liga de Loja ya no se juega prácticamente nada. El Quito el ya está quito. clasificado. Y Olmedo por ahí tiene una última oportunidad. Yo creo que ese sería el, el partido más difícil que enfrenta este domingo. Sí, un cuadro muy complicado el del Olmedo. Barcelona. Barcelona. Barcelona recibe a Deportivo Quito, eh, un partido que hubiera sido muy complicado, es que Quito por ahí todavía está buscando clasificación, pero me parece que Barcelona sería favorito para ganarlo por localía y porque el Quito en estos momentos ya no se juega mayor cosa. Después va a la cancha lojana a, a disputar el partido con Liga de Loja, un duelo que creo que sería el trascendental para el cuadro amarillo. Debería buscar los, los tres puntos frente a un cuadro que, insisto, ya no se juega nada y creo que hasta jugaría de local aquí Barcelona. Este será el partido clave en el Reina del Cisne, que, sin embargo, obviamente es visitante es altura y eso serían las principales complicaciones. Y remata en el monumental Baco Pichincha frente al Espoli totalmente de descendido. En un partido que claramente el cuadro amarillo sería favorito. Asimismo, yo creo que no hay ventaja para nadie. Ligeramente tal vez para Nacional porque juega todo en casa. Eh... Sí, Nacional por ahí. Ambos en, en, enfrentan al mismo Deportivo Quito y a Liga de Loja. Eh, y tendrán, no sé, yo creo que... Barcelona, no sé, la, la Liga de Loja será de ver primero, primero juega con Nacional, ¿no? No, ah, no, el primero remata juega con, con Barcelona. Barcelona, remata con Nacional, será de ver, e ese será el juez y parte porque es un rival al parecer de los más complicados que, que van a encarar estos dos equipos, creo yo, no sé, puede ser el juez. Sí. En todo caso vemos que el calendario igual no favorece a ninguno de ellos en, en la aspiración a esta definición. Sí, van a tener que jugarse. La Liga de Loja venció 1 por 0 al Espoli, un gol de Fabio Renato que le terminó de echar más tierrita encima al Gallito, ¿verdad? Gallito, Así es, ya, ya Espoli descendió. Y... Ya Gallito fue despresado, hecho pincho. De la, de la del pollo pelado, el post, no había más que hacer, y jugará el próximo año en la Serie B el cuadro del Espolis, y, y se pierde la Plaza de Santo Domingo, que se estaba remodelando, se tenía y algunos planes todo por ahí pintera pintero al estadio y todo Pero bueno. eh, lo que a mí un poco me preocupa es, es y no sé el hecho que, bueno, podría Manta descender, Espolis ya descendió, suben los dos de Ambato, y para el próximo año tienes 10 equipos de la sierra y 2 de la costa y eso que este programa se emite desde la sierra pero a mí me parece que marca un desequilibrio brutal eso en cuanto a fuerzas en nuestro campeonato de por eh, sí ya estaba desequilibrado desde hace rato o sea, pero lo desequilibra aún más y bueno qué pena, No, ¿Qué, qué, qué más se puede hacer cuando mejor se hacen las cosas acá lastimosamente La dirigencia en la costa ha dado muchos ejemplos de mala administración, vemos los casos horrorosos de audaz de Liga de Puerto Viejo que bajan a segunda categoría, que los equipos costeños en la Serie B no levantan cabeza y que los serranos son dueños de todo hace rato. Sí. Sí, sí, y pasa mucho más por la gestión que por cualquier otro factor. Claro, básicamente es la gestión, son muy malas administraciones que lastimosamente se están dando en el fútbol costeño, cuna de grandes talentos, es una pena que tengan bueno, tenga que ir a equipos serranos, tengan que hacer la fiesta por acá. Bueno, pero eso también eh, es algo que tendrán que sopesar, ¿no? Y en algún momento, dependiendo de cómo trabajen... Claro. ¿Se revertirá o permanecerá Levantar cada sin duda. Sí, porque, tendrán que ver qué es lo que pasa. Porque hay un gran desequilibrio en nuestro torneo. Pero bueno, vamos a, al plato fuerte. El, el partido que dio la, dictaminó la clasificación al Deportivo Quito, que venció dos por uno a Deportivo Cuenca. Juego que en el primer tiempo fue bravísimo. El par con par. El Cuenca también todavía se jugaba lo suyo. Aunque no con tantas esperanzas, pero metí en muchos problemas de un Deportivo Quito que... Eh, no encontraba la ruta del gol porque tenía a un excepcional portero Odrer, como siempre cumpliendo de gran manera este portero, pese a las limitaciones del cuadro al que defiende eh, no, no encontraba la, la ruta del gol, Martínez eh, eh, bueno, está en un gran partido, sin embargo Odrer le atajaba todo, Bebaco así últimamente anda bastante perdido y bueno aquí llegó La aparición de San Matías Alustiza que ha dado los, los últimos cuatro goles y seis puntos al Deportivo Quito y esta clasificación a la final. Eh, Le sirven por derecho balón, me pare, no me acuerdo si fue Martínez o Paredes, para que Alustiza define algo parecido ahora al segundo gol de Barcos con, de Liga contra Vélez, eh, define para el uno por cero. Después un tiro libre de Omar Andrade desvía a Jairo Campos y fue el empate transitorio y, y la angustia para la gente de Deportivo Quito con ese empate y la victoria de Barcelona. Mientras tanto no aseguraban todavía la final, pero eh, Matías Alustiza de tiro libre puso el 2 por 1 final Deportivo Quito que, ha, que con esto corona una campaña monstruosa en esta segunda etapa en la cual ha ganado 13 de sus 19 partidos, ha perdido apenas uno, tiene más 23 de gol diferencia, es una barbaridad, es un justo ganador de la etapa, el cuadro azulgrana. Sí, ha hecho un fútbol muy práctico, a veces resultadista, muy efectivo, y creo que sí es indiscutible que el Deportivo Quito llegue a la final, se lo ha ganado fecha a fecha, y llega como favorito por... ...el momento en el que está anímicamente... ...y porque futbolísticamente está jugando muy bien... ...tiene buenos momentos de buen toque... ...y es muy efectivo... ...lo, lo repito es una vez más porque... ...se lo vio así durante toda la segunda etapa... ...Emelec llega con una... Uh, ...no sé, una realidad totalmente distinta... ...a la que vivió... ...cuando ganó la primera etapa... ...donde también había arrasado el bombillo donde tenía un muy buen medio campo sobre todo lo recordamos había buen toque, había profundidad y juego eh, vertiginoso, veloz es muy diferente la realidad del de, de Emelec por momentos luce muy mal en defensa, en recuperación del balón, llegan con realidades diferentes pero creo que ambas escuadras si algo tienen es buenos jugadores jugadores con talento y de estos que pueden marcar la individualidad en un parti, en, en un ida y vuelta como va a ser la final, donde normalmente se necesita de jugadores diferentes, eh, pero si sí, el quito es Es el favorito. El Quito aparte sí. como favorito porque viene en mejor momento y como en la acumulada ha sacado una buena ventaja, lo más probable es que cierre en la cancha de la Tahualpa esta llave. Necesitaría dos puntitos para cerrar aquí en, en Quito, sea ganar o empatar un, empatar un partido básicamente. Eso es todo, entonces hemos revisado la fecha 19, después de la pausa musical, te parece, vamos a hablar de lo que pasó en el fin de semana. Está bien, vamos a irnos con este Dead Souls, de Nineteen Nails. Este es eh, cover de Joy Division. Exacto. Un cover salió aquí, salió como banda sonora de la película El Cuervo, la parte 1, en la cual Brandon Lee murió en una de las escenas de acción. Recibiendo un disparo, ¿no? Era un disparo de adeveras, cuando se supone que eran balines nomás. <risa> que te... no sé, es una cuestión... De esas... Es mala suerte realmente, muy mala suerte Exacto, lo que pasó. de esas muertes Así extrañas, mala suerte y, y demás muertes raras Que saben decir, esas muertes Bobas, ¿verdad? Muertes bobas como Javier, a ver, cómo era La muerte ridícula de decía ridículo. Javier Maríes? Sí, bueno Vamos a irnos con este tema, ya regresamos En full asociados Fútbol de asociados. quien fue asociado gracias al aguante de me me me Metal War porque Metal War es asesoría en software y hardware a la orden con Metal War así es como no además gracias al buen Electro Supplies hey, Electro Supplies Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-9096 Eh, en este momento estamos uh -huh. escuchando ahora sí la versión de J.D. Vision, una de mis bandas favoritas, inspiración ciertamente <risa> Esas es de la oscuridad, no ve <risa> Bueno, pero ahorita que estamos aquí en estas madrugadas haciendo fútbol y asociados eh, Un sonido... Dark, o sea, todos ellos con una intención lubre en sus... En sus líricas y toda la cosa Bueno, pero... J.D. Vision siempre, eh, siempre Apuntó hacia el lado oscuro de la humanidad eh, todas, sus, todas sus Letras apuntaban A, a vicios propios de, Del ser humano eh, Sentimientos oscuros sí. eh, A retratar eso El mismo nombre eh, tiene que ver con con, la, con el cuarto Donde se recreaba Los antiguos S.S. En verdad, o sea, explorar ese, ese lado siniestro de la humanidad es básicamente lo que hacían estos muchachos. Sí, pero, eh, con un, pero tienen muy buenos sonidos, ¿no? Eso sí creo que es indiscutible, además, más allá de que so, es música muy emotiva, pero que, no sé, tú Dependiendo también de quien quién escuche puede como que jalarte más para abajo o más para arriba. Me refiero anímicamente, o sea, no sé si me refi me, me entiendes a lo que me refiero, pero sí, puede ser, puede llegar a ser una buena compañía por ahí, dependiendo de tus gustos básicamente. Si si si si, si tú aprecio por, por explorar otro el, el otro lado de las cosas. Hoy estamos muy intelectuales, ¿no? ¿No? ¿Qué me está pasando? Sale, sale, dúo <risa> eh, de pronto no es una una experiencia interesantísima sí chévere, chévere. No? bueno escucha no, otras no, cosas no pero de todas formas es chévere o sea. a mí me encanta pero bueno ojalá no me crean loco no a mí me agrada pero no digamos no en la dimensión me gusta, que pero no me encanta como como no sé tú tú puedas apreciarla bueno a mí, sí. A mí sí me encanta la bueno, cuestión es que eh... estábamos poniendo el original a propósito de que la habías referenciado bueno Edi Vamos a continuar con el programa fútbol eh, La fecha de fin de semana, eh, dentro de lo lo más importante fue el, el clásico del Astillero. Juan, el sábado y último domingo. del año. Ah no, viernes, total... sábado y domingo se jugó la fecha. Ah, viernes, sábado y domingo. Eh, habíamos empezado habíamos empezado el, el viernes cuando Independiente ganó impor, eh, una importante victoria, ¿no? Dos por uno a Liga de Loja. A la que no se eh, le dio mucha bolilla, ¿no? A esa victoria. Aja, en Loja, do, dos equipos que no atraen mucho a la afición, pero para el cuadro valdense significó mucho porque estaba peleando todavía descenso. Goles de Narciso Mina que sigue y, eh, haciendo goles y ya está, prácticamente va, se va a coronar como el goleador del torneo. Daniel sí, que... Samaniego, todos de penal, Fabio Renato, descontó para los lojanos, también de penal. Es importante eh, lo de Samaniego, a final de temporada ha tenido otra vez protagonismo en Independiente, cosa que había perdido ya hace rato, ¿no? pero termina siendo figura en lo que sería el rescate de la categoría por parte de Independiente, que nunca estuvo realmente tan comprometido, pero que siempre de reojo estuvo mirando por el retrovisor oh, okay, a ver yeah. que no le pasaran, ¿no? Si por si acaso, bueno El cuadro de Nacional uh, Venció y eso ya en sábado 5 Por una invabura eh, Me comí ahí el ¿Qué? Ahí creo que me comí un yeah. En el resumen me, me comí Un poco de gente eh, En cuanto al, al Tipeo, ¿no? Bueno Nacional supo explotar los, la muy mala manera de pararse del, del cuadro del Imbabur en defensa y a punta de balones largos, velocidad y contragolpes hizo estos cinco goles. Primero Preciado, minuto 26, después Hugo Vélez, minuto 40, eh, había descontado Luis Congo, te van al descanso 2-1, pero de ahí vienen los goles de Anangonó, dos de, dos de Juan Luis y uno de Iván Cabellas. Aquí digamos que la anécdota histórica está en que... El flaco Jaime Iván Caviedes puso su gol número 100 en la historia de los campeonatos ecuatorianos. Pero como bien señalaban, Para... en medio, media, la mitad de la cantidad de esta, las hizo prácticamente una temporada. Así es cuando en el 98 con Emeleg hizo 43 goles y se lo declaró el goleador mundial del mundo. Mundial del Mundo, sí. Y de ahí ha tenido seis años más, creo, si no estoy equivocado, en, en campeonato ecuatoriano, ¿no? Claro, bueno, eh, son seis... Tem a ver, ¿qué temporadas serían? Dos con Barcelona, dos con Nacional, una con el Quito, una con Macará, una con Liga, que son tres partidos. O sea, siete... <risa> ¿Dime? No, sí, es que sí, Siete es que temporadas... <risa> siete temporadas, pero que si las editas, las comprimes no llegarían ni a dos por las bueno, eh, con el, a ver con el Nacional se sí hizo una completa y ahí las comprimes todas llegas a las dos y media por las continuas faltas disciplinarias y vaivenes de, en, característicos de Iván Caviedes que lastimosamente no permitieron que llegue a ser la figura mundial que hubiera logrado con ese talento y un poquito más de, de cabeza fría Así es, bueno, pero eso en cuanto al NINE, que entró al cambio al igual que Juan Luis de no. durante algún momento por ahí el Inbaura estuvo aguantando el ritmo del juego, pero es claramente superior al Nacional, que, bueno, este partido se jugó ante Cemento Puro, ¿no? Eso como uno de, los, uno de los datos... Se nota que, que eres nos... muy fanático de oír las radios de los co colegas guayaquileños. Es que sí, hermano, Cemento sí. Puro. Se, se vendieron 500 de entradas para este partido y... Cemento puro Qué Lumen, Y bueno barba, en fin. Eso es eh, Mientras que Cuenca y Olmedo empataron uno por uno partido... Dándole todavía un poquito de chance al Olmedo La cual se acabó el siguiente miércoles Partido interesante este entre el Cuenca y el Olmedo El... Cuenca se había puesto adelante con gol de Carlos Castro al minuto 44, pero luego Ramú al 75 empató para el Olmedo. En algún momento incluso el cuadro de Rubanbeño pudo haberse llevado la victoria, pero eh, no fue suficientemente claro y preciso para marcar las anotaciones. El Cuenca ya se jugaba poco, el Olmedo le servía este punto por ahí avivar alguna esperanza, pero no es mucho lo que está también ya, o lo que estaba disputando el cuadro de la Sultana. Um, el último cotejo de, de sábado fue el clásico lastillero, verdad entre Barcelona y Emelec, que lo ganó Barcelona 2 por 0. Claro, eh, en un partido en que lo importante del resultado está justamente para la hinchada amarilla, porque Barcelona vuelve a, a ser superior a Emelec en torneos nacionales, en lo cual en lo, lo que ha sido la disputa de este clásico a lo largo de la historia y un partido que se jugó no con el corazón sí, pero que tuvo la nota penosa en que hubo poca gente en las gradas. Son alrededor de mil boletos vendidos más más yo que sé, los palcos entraban niños gratis, o sea, la, la, los dueños de suite y de y de y de palcos, porque también hay dueños de palcos eso normalmente redondea por ahí un arriba bueno. diez mil o un poco más de hinchas que, que usualmente asisten, es decir el creo... máximo máximo se jugó con unas treinta mil personas, incluso un poco menos, es un marco muy pobre de público creo para la para, calidad del partido que se vio no y para, para el clásico para, para lo historia, que es normalmente ¿no? el clásico que eh, usualmente yo... lleva un promedio de veinticinco para arriba incluso no yo pues, soy de las personas que nunca discute eh, la calidad del clásico del, del astillero como el clásico del fútbol del Ecuador, hay gente que trata de desvirtuar aquello, yo creo que no tienen ningún argumento, pero eh, con asistencias como estas ya em empiezan a, a intentar buscarle el pero a la denominación de de del clásico más grande de nuestro fútbol. Pero es que sí fue pobre la asistencia. Sí, y eso para mí sobre todo devela el, el grado de, no sé, de poca pasión, poco compromiso del hinchada de ecuatoriana en general con su equipo estamos viendo que claro, Barcelona salía de tener una campaña horrible en los últimos partidos previos al clásico y la gente termina dándole la espalda ni más ni menos que contra su archirrival algo que para mí es poco menos que incomprensible, lo mismo pasó en este en este miércoles en el cual la gente dirigentes del MLEC pensando que se iba a dar la espalda por parte de su público Prefirió dar las, las entradas gratis y ni así vimos un estadio repleto en el Capo. Entonces, no sé, para mí siempre ha habido ese, ese poco compromiso de la hinchada ecuatoriana en general. Y eso que estamos hablando de Melec, hinchada totalmente pasional, digo yo. Sí, bueno, eh, más allá de eso, el clásico ya dentro del campo de juego se disputó a un nivel eh, muy, no sé, muy digno de la pasión y de la historia que se estaba disputando. Había momentos en los que me era el dominador, otros pasajes en los que Barcelona se convertía en el, en el equipo que mandaba dentro del campo de juego. Pero principalmente creo que Barcelona salió a buscar el cotejo en, en la primera etapa, manejando mejor el balón, teniendo ese buen tándem que por momentos se consigue entre Matamoros y Díaz. Eh, es una cosa, además, vía Barcelona con Matías Oyola en el medio campo. ¿Cuánta falta le hizo en esos partidos? Justamente los que perdió y los que terminaron alejándole a Barcelona de la posibilidad de pelear por el título. Ah, son en los que no estuvo Matías Oyola e incluso no estuvo Damián Díaz. Eh, tuvo, tuvo algunas intermitencias en cuanto a su once titular, Barcelona, y eso le, le complicó muchísimo. Luego, ahora que ya ha recuperado forma y ha recuperado a sus principales figuras, se lo ha visto en otro nivel, ¿no? Y en este partido fue superior a Emelec, Hay que decir eh, también que el bombillo... En... Táticamente me parece más que nada. Sí, y también... Porque MLC eh, en el segundo tiempo prácticamente tuvo todas las opciones de gol, pero muy alabrada muy desordenadamente muy mientras lazos. Barcelona administraba con más sapiencia, con gente como tú la, lo citabas, Oyola, Díaz que sabe con el balón sabe hacer circular y poner una una pelota precisa para matar en, en contragolpes y bueno, demás así fue el primer gol, ¿no? una jugada bien concebida por parte de Oyola luego de un disparo de lejos que se entraría Miguel Ibarra y ante una pésima, horrorosa salida de de Wilmer Zumba viene el gol de cabeza de Angulo, es, permíteme un segundo. Yo creo que si se lo merece Zumba y no habrá hincha emelexista que pueda llevarnos la contraria, es que qué manera tan mala de salir con el periódico, y yo recuerdo también que Zumba tuvo una mala actuación en el clásico anterior en el Capo, no sé si te acuerdas del primer gol, tuvo él complicidad, ¿te acuerdas que ganaba Barcelona y terminó empatando? Sí, sí, sí. Hans. sí de verdad sí entonces por ahí la, se, se se lo han comido los nervios del clásico en las dos oca en dos ocasiones a a Zumba a Casalemal marca Angulo un jugador que venía recuperándose de lesiones eh, para él esto es importantísimo es un buen elemento además vemos que tiene olfato goleador no es un no es un nueve pero como hombre ofensivo se ve que puede aportar porque marca seguido Luego vendría un momento, ya esto al cierre del primer tiempo, en el que Meleg empieza a pujar, pero Banguera se lució, estuvo a la altura de las situaciones y permitió que Barcelona se fuera con el 1-0. Hoy en el segundo tiempo Barcelona aguantó muy bien. O sea, es cierto que Meleg fue el que propuso, el que tenía el balón, el que lo desgastaba, buscaba cómo entrarle, pero Barcelona aguantó. Eh, con un muy buen trabajo defensivo Un poco sorprendente la verdad Porque más bien cuando Barcelona se lo encimaba eh, Estábamos acostumbrados a ver cómo empezaba a dar papaya Por ahí la defensa Pero en esta ocasión parece que se picó un poco Iban hurtado Porque como siempre se había calentado ya durante la semana del Clásico Y se había dicho por parte de jugadores Incluso de Melech, que la... Eh, ellos confiaban en, en lo que podrían hacer porque saben que la defensa de Barcelona es lenta y tal y cual entonces me parece que se picó no por ahí la defensa de Barcelona y trató de hacer uno de los partidos más limpios que ha hecho durante toda la temporada eh, luego vendría ese esa cátedra para dar contragolpe en pies de Damián Díaz y... y como es este Brian de la Torre que entró al cambio, un cambio decisivo además que denunció el interés de jugar al contragolpe y a velocidad y así vino el segundo gol, no, eh, Díaz rematando y definiendo con la clase que ha demostrado durante esta media temporada y sentenciando un partido que fue muy emotivo, que fue bien disputado y que a Barcelona le permite Ahora estar... Romper esa racha, ¿no? Tenía Barcelona sin ganar desde el 2006 en cancha propia, ¿verdad, Edison? Así es. 3 y... de noviembre de 2006, última victoria de Barcelona sobre Melec en el Monumental. 14 de septiembre de 2008 había sido la última en general. Esa la ganó eh, por... en oficialmente. Capo, eh. Ajá. Y vuelve a a tener superioridad en torneos nacionales en 59 58, torneos nacionales de, o sea, estos son juegos oficiales. Ajá, por torneos, por eh, partidos, por campeonato ecuatoriano. Exactamente, donde se había empatado la cosa. En la general todavía Barcelona con amistosos y Copa Libertadores, etcétera, sigue adelante del bombillo. Pero eh, lo, es, es, estos datos son chéveres porque muestran la paridad que hay entre este clásico, ¿no? creo que ese es uno de los elementos que necesita un clásico que exista esa esa pelea partido a partido por ver quién, definido, quién mantiene ¿no? la su, la supremacía es paridad, antagonismo y, y, y los decisivos y antigüedad Antig también y antigüedad eso es oye el domingo ya se jugarían dos partidos importantísimos de ese Manta liga deportiva universitaria y el deportivo quito ante Espoli Primero empató Liga con el equipo mantense, esto en tierra del atunero. Um, hubo disparos en el poste, jugadas que no se definieron bien. Um, Liga pudo haberse llevado el cotejo, pero hubo una falta de precisión notable que le permitió al Manta salir con un punto en su bolsillo cuando la verdad pudieron habersele caído los tres. Sí, sí, la sacó barata para mí el cuadro atunero en este partido. Y sí, eso nomás. De todas formas, el, el punto viene a ser valioso porque eh, con otra motivación, liga, me parece que sí se llevaba los tres de, de la cancha del Hokkaido. 0 por 0, entonces manta liga deportiva universitaria. En, cuan, en cambio, Deportivo Quito versus Espoli 2 por 1, se había puesto el gallito con, en ventaja por intermedio de Cristian Penilla, pero... Eh, era una ventaja un poco engañosa, el Quito siempre fue, había sido superior, sin embargo no atinaba a, a definir el partido, lo cual lo logró con la entrada de Matías Alustiza que ha sido el salvador de la semana, entra al cambio, eh, le hacen la falta penal, él transforma el penal en gol y luego un par de minutos después hace la segunda y el Quito con ese 2-1... Eh, prácticamente se ponía a tiro de ganar la etapa Y le dejaba con un, con un pie y medio fuera en el Con digamos 9 de 10 clavos en el ataúd al cuadro del Espol Cuyo deceso se confirmó este miércoles Sí, sí, sí Y sea como sea, estos dos últimos partidos del Quito han sido vitales Yo me ponía a pensar O sea, en el, en el escenario hipotético Si el Quito, por ejemplo, no ganaba esos 6 puntos Eh, estuviera más o menos, estuviera complicado creo yo, estuviera a cuatro puntos por ejemplo de Barcelona que es el segundo y habría que tomar en cuenta que por ejemplo el Quito todavía tendría que jugar con Barcelona en Guayaquil y tuviera que jugar con el Nacional, entonces aquí quiero apuntar a que la importancia del Quito de haber puesto Eh, la seriedad necesaria en este tipo de cotejos por ejemplo en este con Espoli me parece que a más de uno hizo suspirar y asustar porque el Quito estaba perdiendo incluso el empate no era tan buen negocio para el Deportivo Quito eh, pero se lo tomó con mucha seriedad y responsabilidad creo que eso era, era lo importante no sé lo que yo quería destacar un poco del, de la, del remate del Deportivo Quito que a pesar de haber enfrentado en las últimas fechas a rivales ligeros supo plantarse ...con la seriedad que necesita un equipo que pinta para ser campeón. Así es, bueno, el Quito ha confirmado su su presencia en las finales 2011... la última final que se jugó entre Melec y Deportivo Quito daña, data del año 1988... Eh, ...en el cual Emelec terminó quedando campeón, uno por uno el resultado en Quito... ...tres por uno en Guayaquil, este partido se había jugado pero en el Estadio Monumental... Así es. El, bueno el panorama se pinta favorable al Quito, pero vamos a ver qué pasa no, tenemos... no, ahí. Final final, ¿no? Sí, primero tenemos que cerrar este campeonato, tenemos que acabar estas últimas fechas para de ahí sí meternos de lleno a la final que se vendrá apasionante entre dos equipos tradicionales. Y uno, que, y uno que ha estado en alza y en boga en los últimos años como ha sido el Quito que ha resurgido. Eso es de Edison. Bueno, eh, vamos a una última pausa musical, última porque pausa. al volver eh, es tiempo del fútbol internacional y la Champions League, así como el resumen de serie B, tabla, previa, pronósticos, etcétera, etcétera, ya volvemos aquí en Fútbol y Asociados. Hijo, a ver, vamos a irnos con el... un tema, a ver, ya que estábamos con hablando de Joy Division, vamos a irnos con un clásico de ellos... Eh probablemente su tema más más conocido, el Transmission. Bueno, no eh, es el más conocido, pero es uno muy bueno. ¿Por qué? ¿Cuál es el más conocido según tú, entonces? Love Will Tear Us Apart, sin duda. ¿Crees tú? Sí, sin duda. Bueno, yo diría que los dos ya pueden ser los más famosos. Uh, pero, vamos, vamos a irnos con Transmission de esta banda que eh, tuvo la película. Eh, realizada sobre ellos hace dos años fue ¿no? ya de, de eh, esa ya, película. Ya hace unos tres años de la película Control con Sam Riley en el papel del eh, enigmático Ian Curtis vocalista de Joy Division dirigida por el, el, el fotógrafo y cineasta Anton Corbin uh -huh. el holandés que tiene esa, esa esa estética tan cruda y oscura que, que uh -huh. ha ayudado mucho a la imagen de bandas como Joy Division precisamente como YouTube 2 como The Pitch Mode etcétera, etcétera. Un una fútbol... película que hizo sonar bastante este grupo durante justamente la época en que se estuvo... Bueno, lo resucitó básicamente, porque esta banda justamente con el suicidio de Curtis eh, se acabó allá en 1980 y mucha gente le volvió a agarrar el gusto justamente con... Sí, una banda con... bastante under, digamos. Muy under, que... sí, sí. Sí, vámonos ahí con Transmission. Ya regresamos. es el vostro programma Calcio e Associati. Y regresamos aquí en Fútbol Asociados, nos vamos de coles de nabos para tratar de despertarnos aquí en ya esta madrugadita cerrando el programa y le damos la vuelta a la cara, le damos la vuelta al disco porque si no ya nos agarra un poco el sueño, si ¿sí, o okay? y es que Fútbol de Asociados suena bien y llega nítido gracias a Metal World porque Fútbol de Asociados y Metal World Me traen siempre el resumen del campeonato ecuatoriano de fútbol, la aconteceria internacional, pero todo con la nitidez y el aguante tecnológico de Metal World. Porque Metal World es hardware y software garantizador. Además estamos aquí gracias al buen Electro Supplies. ¿Electro Supplies? ¿Electro Supplies? ¿Electro Supplies? No. Supplies. sí. supplies, Repuestos de electrónica y automotrices Bajo pedido al 096-82-9096 oh, yeah. uh. Bueno eh, sí, para, ponernos, para, para ponernos menos oscuros <risa> Señor, estábamos muy, muy oscuros eh. Sí Bueno, bueno, pero Estamos oscuros y misteriosos Así es fútbol de asociados, medio bipolar <risa> misteriosos hechos los malos no bueno no no, no sino eh. que ahí está <ríe> <ríe> bueno oye va, va a cantar Costurica aquí en el pregón no Sí, loco va a ser ahora es esta noche como esta Yo noche diré la noche de, de este sábado sábado qué hora es eh, no, no sé voy a creo que es siete y pico loco mucha eh, va a estar difícil para mí ahí darás me tomando fotos <ríe> Bueno, algo muy chévere, por fiestas de Quito, sí, sí, se viene sí. programando, eso hay que rescatarlo, ¿no? Bueno, con toda la cuestión, actualmente la, la sociedad ecuatoriana es muy polémica y una situación encontrada de puntos de vista, no sé si tal vez antes... Yo no me daba cuenta, no sé, me, re, me remonto varios años atrás, pero me parece que últimamente está como que se contraponen mucho los las perspectivas diferentes. No, sí, okay, eh, eh, eh, el, la, la, en el Ecuador la opinión está súper polarizada y eh, muchos le culparán al que sabemos y en parte es cierto, eh, entonces con el que sabemos nos referimos, obviamente el presidente, eh, mmm, y cosas buenas y cosas positivas no sé si viste lo que pasó en la elección de la reina de, reina Quito, de Quito lo que ha pasado sabes o sea... que yo decía ¿verdad? es algo entre chistoso pero muestra también un grado de intolerancia desde sí. la otra cara de la moneda no hablamos mucho de que quieres que te respeten y que no, te acepten como todo. eres y tal y cual y que la tolerancia pero también es una muestra de intolerancia desde la otra perspectiva que suele quejarse también de la intolerancia, o sea, hay, hay, hay un cúmulo de cosas que ha, ha derivado en otros aspectos en los que nosotros somos beneficiados, o sea, yo digo como espectador, ¿no? Porque debido al... ¿Cuándo te esperabas en una reina de Quito que vengan un par de locos? <risa> no, no, no, no a eso, sino que me refiero a que se organizan muchos shows en pos de complacer todos los paladares, ¿no? Que, eh, fíjate, digamos que eso está bien, ¿no? Acordémonos de, de en qué se basó el, el Quito Festa, al que somos bastante adeptos. Prim, ¿Te acuerdas que se lo programó justo a la par de las fiestas de Quito para, qué? para que para evitar que los jóvenes vayan, a no a la plaza precisamente, sino a los alrededores? Más de la, que la, todo el en El clásico de la Plaza de Toros, sí. donde no eh, más que hacer. en los alrededores todo el mundo se concentra a beber y hacer un, unas barbaridades y media. Entonces, ¿por qué mejor no concentrar a estos jóvenes y irles a hacer que disfruten de música y pasen de una forma mucho más sana, no? Ese era el espíritu, Y, y a la par de es eso, que... han surgido muchas otras propuestas, no? Ferias, gastronómicas, musicales de diverso tipo, además para jóvenes y adultos claro. y todo. Eso, digamos, para es... que ha sido lo positivo para nosotros, eh, no? te guste o no te guste los toros, y eso no, no va a, a este punto de vista... Eh, me parece que que las fiestas de Quito no solo se centran en la cuestión de, de los toros Es tremendamente positivo Sí, sí, hay chiva, hay el chance para la banda de pueblo Hay el chance para el pop, para el rock, para el pasillo, vale. para el recuerdo Para la comida, para el teatro, Valence. para todo Eso es el esa, esa es la cuestión positiva que sacaría yo de este, de este contrapunto que hay entre perspectivas desde hace algún buen tiempo, ¿no?, que han venido. Es súper bueno, lo malo uh -huh. es justamente la polarización de opiniones <risa> y, y el desprecio por lo que pre piensa el otro, ¿no?, Eso que ha pasado bastante también, ¿no? Y como siempre nosotros sin tratar de ser, no sé, última palabra o guía, a veces comentamos, ¿no? Que... Vamos poniendo el punto, los puntos de, de, de, la, de la situación. Bueno, la la posición oficial de, de nuestro programa siempre ha sido el que nos vale, o el gato, en las corridas de toro, porque somos dos tipos que a los que no les gusta para nada. Ni el arte de la tauromaquia, comillas ni el ambiente que, que se desarrolla dentro de los mismos. Sin embargo, claro, yo conozco muchísima gente que van una parte de mi familia, le gustan mucho los toros, seguro irán a los toros, sí, cosa que jamás les podría ni siquiera reprochar o decir lo que no, sea. Nosotros no estamos en las condiciones de decirles no vayan ni sé qué, bueno, si les gusta. Sí, no. a, los, a mí me parece bárbaro no, y horrible, no. pero al que le guste que vaya. O sea, algo que yo no le he encontrado todavía la gracia, pero que bueno, hay mucha gente que le gusta, ¿no? Pero así es esto, ¿no? Vive y deja vivir. <risas> es como dice el McCartney, ¿no ve? Sí. Live, no, let, live and die. And let die. <risas> bueno, eh, eso fue el, el editorial Fútbol y Asociados <risas> para la semana. Que no llega a ningún y no, lugar. Fue, y, y hablando de lo de Reina de Quito, claro, eso fue, fue un shock, ¿no? Eh, tú viste, lo más gracioso de esto es tú viste la cara de la actual Reina de Quito en el momento que irrumpen los, los Diablo Uma. Yo solo... A... Yo solo la por medio por medio de Facebook eh, pude ver el video grabado me imagino con de una manera muy casera pero eh, yo nunca bueno a mí me encantan las reinas no <risa> pero Ay, pero nunca las... he sido de ver ni el Miss universo ni sabes que no nunca no sé será tal vez alguna vez en mi vida habré visto uno de esos completos pero de ahí me acuerdo que normalmente mi mamá a veces veía Yo cuando no, no, era más o sea, chico me ahora dormía circuló, bueno, Entonces, Ahora no, circuló la foto No he visto, es, es, que es, es que es una foto en la que <ríe> La chica está debe Otra haber avisada. estado en el momento De las preguntas no la, eh, Y la chica está respondiendo Cuando ve que se asoman Estos panas Y, y pone una cara de ¿Y estos? O sea, <ríe> <ríe> qué, qué graciosa O sea, le captan en, en todo el momento Es, no, es espectacular güey. Es bueno güey algo estuvo muy chistoso digamos que eso no o sea tal vez lo Para único que puedes chistoso, decir es que pero... fue algo gracioso pero bueno ahí cada quien sacará sus conclusiones y, y eso pero ha causado bastante debate no eso es de eso eh, ya yeah, ahora más, sí eh, hemos terminado el editorial el fútbol y asociados y vamos <ríe> a hablar de la del fútbol internacional eh, champions Si pones por ahí la música... Si me das un chance, pero... Hasta eso... Hágale el intro nomás... Bueno... Hay partidos, eh, ha habido partidos interesantísimos... Eh, hubo algunas sorpresas... Como es la, la del caso de la Apoel... El cuadro chipriota que... A falta de una fecha ya clasifica... Una cosa increíble... sí sí, Sorprendente la verdad... Eh, por ahí también lo pudimos ver al Toñito Valencia en, en acción, pero sí, no fue, de lo, mejor, no la fue de lo mejor, verdad. Y aquí sí. estamos ahora sí listos para iniciar con el correspondiente análisis. Champion. Oye, es que ponte... Yo me ponía a pensar... A muchos de estos chicos... Diablohumas... Ni sé qué, ni sé cómo... Seguro tampoco les gusta el fútbol, cachas... Y... Sí, sí... De, de, de, de no, ley estoy... podrían interrumpir, así... Irrumpir en, en fútbol y asociados... Para eh, ustedes... Ay, a, a riesgo de parecer odioso... A mí siempre me, <risa> me han parecido... Una manga de resentidos... Ahí va... O sea que... A la final no estamos ni allá ni acá, güey. Sí, sí, ya a mí... Me, tú sabes que el espíritu de cinismo me reina a mí ya. Y creo que al programa. Ya iba. Nosotros nos burlamos de todo simplemente, no mentira. Y un poco a pues, nosotros mismos a veces. Sí. sí. A nosotros mismos nos cae la tabla. Eh, los sí, partidos bueno. entonces. CCK, Moscú, Cero, Lil, 2. Trapsons por 1, Inter uno, estos se jugaron en martes no. Otelul Galati 2, Basel 3 y le importaba al Manchester United porque el cuadro suizo por ahí le puede estar haciendo la casa Manchester 2, Benfica 2 en un partido para mí malo de, de, de, de Toño Valencia y compañía Sí. Eh, Na Napoli 2, Manchester City 1 el City queda debiendo mucho en, en este torneo internacional y eso que en, en el fútbol, en la Premier la está rompiendo el Bayern 3, Villarreal 1 Real Madrid, esto es marcador de tenis, Real Madrid 6, Dinamo Zagreb 2, anda goleando que da miedo este Real Madrid Y en cambio este Dinamo no hizo ni un punto pues así es, está en cero todavía, Lyon 0, Ajax 0, eh, partidos de miércoles, no sé si quieras decirlo sino yo mismo me encargo No, prosigue, prosigue Bueno, Zenit 0, Apoel 0, este cuadro chipriota sigue rompiéndola en el duelo de los vicios, el bate 0, Pilsen 1 Shaktar 0, Porto 2, Arsenal 2, Dortmund 1, Leverkusen 2, Chelsea 1 Valencia 7 Henk de Bélgica 0, Marsella 0, Olympiacos 1 y sea. este que fue. ¿Será que al Heng ya se le fue su máxima estrella? Pues Montaño, ¿cómo no le van a golear? Sí, qué brutos. <risa> <risa> no, era no, no, le, no, le, no le confundas al Heng con el Heng. Con el Heng. Sí, no... Pues hay la Liga Belga y sus nombres confusos. Chuta, bueno, es que te diré que a los años, a los años me pasa que no estoy siguiendo tan de cerca la Champions League por cuestiones laborales. Pero no laborables. confundas Gent con Heng, ¿qué te pasa? O sea te juro que yo no sabía cuál <risas> el de los dos del que estaba jugando este, el, ah, te, lo, no, no te lo puedo asegurar eh, Milan 2 Barcelona 3 en un duelo espectacular eh, este sí lo vi cuéntanos entonces qué te pareció <risas> eh, nada eh, el juego del Milan fue bueno pero el del Barcelona fue mejor básicamente es así la realidad con el Barça Es muy poco lo que puedes hacer Sabes que el Milan ha venido de menos a más Hay jugadores que poco a poco Están agarrando unas nuevas dimensiones Están Teniendo otra estirpe ¿no? Un estirpe de acuerdo a la que es La del cuadro Rossoneri Que siempre tuvo jugadores aguerridos Pero con mucha clase Te hablo específicamente de Prince Te hablo de Serginho Que en la... En, <ríe> te hablo de Serginho Que en la saga... Ha madurado mucho. No sé si recuerdas al inicio era un jugador de miedo, Sergiño, eh, pero miedo hace... para los para sus compañeros. No, exacto, miedo para sus compañeros. Pero ahora es un es un hombre que está imponiéndose incluso en el área rival. Pero es que es difícil, mira. El Milan está empezando a tratar de hacer el cambio generacional está regenerándose, digamos de alguna forma. Por ahí tiene ya. Figuras jóvenes, ¿no? Como el mismo Prince del que te hablaba, como Serginho, como Pato. Está buscando una nueva estructura, está tratando de ilvanar un buen juego. Por momentos tiene buen toque, eh, tiene ciertas figuras. Pero la verdad es que para ganarle al Barça necesitas un equipo de otros kilates, Un equipo tal vez tipo Real Madrid. Ni siquiera le veo al Manchester City, por ejemplo, con oportunidades. Tal vez el Bayern, pero el Milan jugó bien, pero simplemente el Barça fue mejor. Es así de simple, o sea, mientras eh. el Barça lo tenga inspirado a Messi y a, Iniesta, y, digo, perdón, y a Xavi, que fueron las piezas claves de este juego, será muy difícil. O sea, pararlo es, es realmente complicado, es realmente complicado. Es, esa es la verdad. Así es, bueno. Eh, entonces vamos, vamos revisando las clasificaciones. En el grupo A ya está el Bayern. Confirmado en siguiente fase y en primer lugar con 13 puntos. Napoli con 8, Manchester City Muy bien, con 10. Buscando Buscando el segundo cupo, Villarreal con 0, una nefasta presentación para el cuadro español y ha eliminado. Bueno, te había dicho, yo al Napoli le he visto algunos juegos, incluso de liga italiana. Uh, es un equipo que para mí lo veo en cuartos de final probablemente juega lindo más que nada. O sea, sí. es un fútbol muy vistoso, muy vertiginoso, que abre, es, es un fútbol eh, pródigo en amplitud ofensiva, porque cuando está Mark Hamzig, cuando está Adentro Cabani, cuando está también este Cristian Maggio, es un fútbol que desborda por los costados, que hace mucho de esta jugada de el Place de la Muerte, o sea, es un fútbol práctico, muy vistoso, muy ofensivo. Eh, hay, hay hay que verlo no Al Napoli, y que vas a tener la linda oportunidad de verlo este sábado ah, sí. Eh. sí, sí, no, es que está jugando bien además eh, síganme, bueno, eh. Grupo B el Inter también ya clasificó con 10 puntos y eso que había trastabillado con el Trabzonspor que está uh -huh. segundo con 6 el Lille con 5, el CSK con 5, todavía no se define en la segunda plaza el Grupo C Eh, está Benfica y Manchester United con nueve puntos, el Basel con ocho y el Hotel Lul con cero en el último lugar la cuestión eh, aquí sí, sigue, sigue Eddie, perdón. perdón sí, la cuestión es que el Manchester visita justamente la ciudad suiza de Basilea como decimos mm -hmm. en castellano Basel y con el empate clasificaría, pero empata empátale al Basel, que mal no juega ha tenido participación seguida en Champions además si no estoy equivocado, este Basel Un equipo, estuvo, el, no sé si Ah no, no no estuvo con el Barça Estoy equivocado, pero eh, ya participó También en Champions League Viene siendo un representante fuerte Y entonces El empate puede ser complicado Pero con el empate le bastaría para ser segundo Eso sí hay que tomar en cuenta Porque el Benfica podría ganar de local el que el Es Benfica lo más seguro Que es un cuadro Que cuadro nos ha sido mayor resistencia en el grupo D ya está clasificado con campaña perfecta el Real Madrid, 15 puntos, primer lugar indiscutible. Por el Ajax menos. El Ajax casi clasificado con 8 puntos, Lyon con 5 y Dinamo Zagreb con 0. Me eh, iba a decir, el Dinamo, como te había dicho, no hace nada, una verdadera decepción. Este era un grupo en el que se esperaba mucho más por el Olympique, por el mismo Zagreb, que es el máximo equipo de de Croacia. De Croacia. Uh, pero realmente el Madrid se lo ha llevado fácil y con sobra de merecimientos. Se lo veo una vez más para semifinales mínimo a este Madrid, ¿verdad? Sí, sí. Está jugando durísimo. Está, están metiendo sobre todo muchos goles. Oye, y este Ajax... Son resultados de A6 y A7 que continuamente saca. Este Ajax, que es un equipo totalmente desarmado, eh, desarmado por el mismo Madrid incluso, uh, no sé... Tiene jugadores muy jóvenes Jugadores aparecidos Ya no se, ya no está, por ejemplo, este Elena No está Drente, no está Luis Suárez No está, ¿cómo era el portero El holandés que tapó el Mundial? Este Kellenburg, este Kellenburg ya no está, está en la tapando Ajá, no está Stam Que hasta hace poco era el titular en la saga Es un equipo totalmente renovado Y aún así está dando pelea Es una par particularidad de siempre, siempre del Ajax. El Ajax siempre se ha caracterizado sí, sí. Por una cantera Interminable Eh, sí, y así ganó el eh, la Champions del 95, acuérdate, por ejemplo Exactamente, sacando a los Kluivert, a los De Boer, mu muchos jugadores nuevos, eso es Mucho chamo, bueno, el grupo E está abierto, el Leverkusen está primero con nueve puntos, Chelsea con ocho Valencia con ocho los que disputan la clasificación, Heng con dos eliminado el grupo F Arsenal ya está clasificado ahí en primer lugar con 11, el Olympique de Marsella con 7, el Olympiacos con 6 y el Dortmund con 4, creo que todavía no está nada dicho para el segundo puesto en el grupo G el Apoel de Chipre está con 9 puntos en el primer lugar, casi clasificado el Zenit de ruso con 8 puntos, Porto con 7, Shakhtar Donetsk con 2 puntos eliminados este Porto grupo, cómo se cayó ¿no? Así es. Grupo H lo que se había pronosticado, no era difícil saber que iban a clasificar al Barcelona y el Milan. Primer lugar para el Barça con 13 puntos, Milan segundo con 8, ambos ya primero y segundo respectivamente. El Pilsen con 4 y el Bate con 2 eliminados. Tome asiento, muchas gracias. Eso es en cuanto a la Champions, sabes que no sé, será que no le he podido dar tanto el seguimiento, pero no me ha sido tan... Me parece que el nivel de competencia está muy, muy disparejo en, en esta Champions. Hay hay, sí. hay, candidatos marcadísimos, pero realmente marcadísimos, porque ni siquiera el Chelsea o el Manchester, o sea en general los equipos ingleses... Muchos se han rearmado entonces como el mismo caso del Chelsea y del Manchester City por ejemplo que serían de los más interesantes el Arsenal por ejemplo es un equipo desmembrado el mismo Manchester es un conjunto que necesita nuevos aires necesita eh, nuevos Urgentes jugadores Manchester loco no no le sí. veo futuro Ajá, y lo mismo pasa con el Chelsea no. algunos jugadores que ya necesitan recambio o también falta de estabilidad incluso lo mismo pasa en el City entonces no ves un equipo inglés fuerte de la parte de los italianos es la misma historia por ahí está clarísimo que el Napoli puede tratar de arañar algo pero no tiene un nivel suficientemente consolidado como para bajarlo al Barcelona o al, o al Madrid eh, entonces se queda simplemente en la mesa con las cartas del Barça, del Real Madrid, del Bayern y yo te había propuesto por ahí el Napoli entre los equipos que me han gustado pero no he visto nada más o sea no he visto nada más en esta Champions eh, será tal vez que le he visto poca no sé si no tú que sí, opinar, realmente pero está muy marcado eh, realmente o sea. es es acertado lo que puedes decir no Eh, partidos lindos ves y los vas a ver siempre pero creo que los, los que van a llegar a los últimos eh, está visto que los que van a llegar hacia las fases finales van a ser más o menos los, los que vienen haciéndolo en los últimos años un poquito dispar la competencia no va a haber mayores sorpresas sí, un poquito dispar la competencia eso es de eso sí. bueno, bueno, eso el resumen internacional <ríe> volvemos al ambiente local y a las categorías de ascenso en las cuales ya, ya está todo dicho en, en Serie B el, el partido que básicamente lo decidía todo era el, el duelo entre Macará y Liga de Puerto Viejo obviamente era muy dispar, el cuadro ambateño había hecho un campañón mientras que los manavitas tenían demasiados problemas 4 por 0 para el cuadro celeste determinó su ascenso a la Serie A mientras que le condenó a la capira a la segunda categoría un hecho por demás penoso lo que sucedió porque por el arrastre popular que tiene la Liga de Puerto Viejo es otro equipo más de los digamos grandes o sea no, no enormes pero un equipo importante que, que se va a la tercera división del fútbol ecuatoriano y así mientras haya malos manejos y etcétera vamos a seguir viendo esta clase de, de equipos legendarios en esas situaciones calamitosas a mí me da mucha pena obviamente por hasta por mi sangre manavita lo... <risa> Sí, tú lo sufres normalmente, ¿no? Sí, luego al menos se salvó la Grecia, ¿no? dos por cero frente al técnico universitario, pero también haciendo una campaña por demás mediocre, que no no no garantiza muchos años más, en, en, al menos en la segunda división, que es la Serie B. Y ya ya está todo dicho, ascendidos técnico y Macará, descendidos Atlético y Liga de Puerto Viejo, sí se va a jugar la última fecha, pero Es más que mero trámite lo que va a pasar. Yo, a mí me sorprende que siquiera se la haya armado, básicamente. Bueno, sí. Y se quedan hoy a la puerta, tú ah, hablaste un poquito de los equipos de la costa. Se quedaron allá a las puertas el River Plate y el Rocafuerte. Algo que les vuelve a pasar. No, no tienen el suficiente empuje, el sprint final para, para lograr los respectivos ascensos de estos cuadros y bueno ya es una lástima realmente. Hoy en los extangulares de esto de segunda categoría, ¿cómo va Sonales, la situación? Eh, sí, eh, resultados en el grupo 1, el cuadro del Cuniburo Besiotros de por 2 a Fuerza Amarilla. El cuadro del Mushuk Runa venció a domicilio 1 por 2 al Makas, mientras que Alianza del Pailón y Águilas empataron 2 por 2 En el grupo 2, Juventud Minera 1, Gualaseo 1, Aucas 5, New Star 3, un partido, un duelo dramático en el cual estuvo perdiendo. Se jugó en la tacuna encima porque suspendieron a la cancha de Aucas. Uh -huh. Eh, terminó ganando y todavía tiene cierta chance, pero le veo complicado al al ídolo quiteño Ferroviarios 1 roca fuerte 0. Así de dicen, viene viene siendo tiempo de irnos con las tablas de posiciones aquí en Fútbol Asociados. Rápido, nos hemos extendido un poco en este programa. Sí. Vale la pena. sí. Bueno, a ver Vamos con tablas de posiciones aquí en Fútbol Asociado. Vamos a ir con la de la segunda etapa que ya muestra resultados definitivos. Primero el Deportivo Quito, lo que le permite ya clasificarse a la final del torneo ecuatoriano. Va a dispuntar ante Melec gracias a sus 44 puntos más 23 de gol diferencia. Segundo va Barcelona y en pelea por el repechaje con 34 más 8. Tercero va la Liga de Quito con 33 y más 11 de gol diferencia. Cuarto está el ML con 31 más 12. Quinto el Nacional con 28 más 3. Sexto el Independiente del Valle con 27 y más 2. Bueno, el... uh -huh. yo creo que hasta ahí la segunda etapa porque el resto la verdad no interesa. Vamos con la acumulada. ¿Qué manda? El, asimismo el Quito con 83 más 37 MLE 75 más 28 Liga con 73 más 27 Aquí viene Barcelona Con 61 más 7 en el cuarto lugar Nacional en el quinto con 60 más 11 Los que estarían ahí Luchando por el repechaje Olmedo con 55 menos 8 Cuenca con 54 menos 5 Loja con 53 menos 8 Ya salvados todos No tienen nada que hacer ni arriba ni abajo salvados todos Vamos con el descenso y aquí sí. Así es, eh, te habías quedado en Loja, ¿no? Vamos con el Valle, independiente del Valle... 46 menos 13... Eh, complicado todavía el independiente del Valle con ese 46 menos 13... Mientras Rash en décima posición está el Manta con 43 menos 22... Se pone cada vez más complicada la cosa con el gol diferencia... El fantasma del descenso ya ha regresado por aquí. Está rondándole a Limbaura que está décimo primero con 41 menos 24. Y el fantasma del descenso ya cosechó un alma y es la de Lespoli que está décimo segundo. El Espoli con 31 menos 30 de gol diferencia. Tiene no solo... la misma cantidad prácticamente de goles en contra que que puntos no? Tiene menos 30 de gol Diferencia y tiene apenas 31 y puntos nadie, No Qué solo mal. nadie le saca De la serie B sino nadie le saca del último Lugar al cuadro de la policía pues bueno, En serie B ya clasificado Y campeón el técnico universitario Con 87 más 37 Segundo también ya ha ascendido el Macará con 79 más 39. Se quedaron entonces la Católica con 75 más 24, River con 63, Rocaforte con 56 más 4, Valle del Chota 56 más 3. Quevedo 52 menos 12, Cotopaxi 51 menos 15, Grecia 51 menos 28, azogues 50 menos 16. Dos descendidos, Liga de Puerto Viejo con 44 menos 25. Y el, y el Atlético Das con 41-36. Qué complicado. El resto, de bueno, dile, un no, se, se queda el oro sin fútbol, eh, de, de, de, de rentado, como se le suele decir. Se queda Puerto Viejo también. Al menos la provincia de Manaví tiene su representante con Grecia. Y en fin, y segunda es que de, categoría. Y es que además los que van a ascender de segunda categoría probablemente también serían Serranos, de Edison. A ver, eh, eh, ¿Muchucruna? sí, no, vamos, eh, en la segunda categoría, habíamos dicho desde el principio, los tres equipos con más bi billetes iban a disputar esto en cerrado duelo, y así es, Muchukrun está primero con 16 más 10, Uniburo segundo con 15 más 6, Águilas 14 más 3, dos serranos y uno ni, sí ni no, que es del Águilas de Santo Domingo, Macas con 7 menos 3 casi out, alias el Pailón con 4 menos 7 y Fuerza María con 4 menos 9, ya no tienen nada que hacer, mhm. Uh -huh. El... Recordar que clasifica el primero De cada De cada De cada sextangular ¿no? Así es, en, en segunda categoría Aquí hay un equipo Bueno, es, todavía está para cualquiera está hay un equipo del oriente Incluso está involucrado eh, Ferroviarios, que es de Durán 13 más 8, Gualaceo que es de Gualaseo Provincia de la Azuay, Altura Azuay. Sierra claro. 13 más 2, segundo lugar Juventud Minera, 13 más 1 Cerradísimo esto Juventud Minera es de Chendía. Eh, eh, está ya en Alto Chandía, esto es provincia de Bolívar, pero no conozco. Creo pero que es, es ya Sierra está, también. Y está encaramado en las montañas. Luego viene el New Star eh, de la provincia del Napo, claro. del oriente ecuatoriano 10 menos 4. Templado húmedo. El gas resucita entre comillas con 9 más 2 y Rocafuerte ya nada que hacer 3 menos 9. Entonces, bueno, yo, yo digo por último, si no clasificar el Aucas, que vaya el New Star. Debe ser divertido tener fútbol del Oriente en Serie B, pero bueno, una me cosa parece que... Complicado también Sí, es complicado, es complicado para el Aucas. Está a cuatro puntos de los punteros y restan tres fechas para que se acabe esto. Vamos a irnos con la siguiente fecha del campeonato nacional primera A, un poquito de pronósticos y a repasar lo que será esta jornada que se va a jugar todo en domingo. Eddie. Así es, de la jornada inicia entonces a las 11 de la mañana en cancha de liga cuando la U eh, reciba al cuadro de INBA Yo creo que gana liga 1 por 0, ¿tú qué opinas? Eh, lo mismo pero 2 a 1. Sí, me decías, perdón, Eddie, no te escuché. Uno por, eh, dos por uno, ¿no? Sí, dos por uno dije. Bueno, y me eh, al mediodía, victoria de liga TV de hecho. 12 liga. del día en el Serrano Aguilar Deportivo Cuenca recibe a Liga de Loja. Serrano Aguilar, Liga de Cuenca, con Liga, perdón, Liga de Cuenca, digo Deportivo Cuenca, Liga de Loja. También me voy a ir por el local, uno por cero gana el Cuenca. ¿Qué opinas, de ¿Qué Yo duro, apuesto al empate, uno por uno. Muy bien. A esa misma hora, pero en el Estadio Olímpico Atahualpa, el Club Deportivo el Nacional recibe al Centro Deportivo Almedo. Partido bravísimo. Debería ir la gente del Nacional, lo que se juega en la clasificación. Sí, es probablemente el juego más complicado que tenga de final nacional. Yo creo que um, empatan a unos. <risa> ¿Tú qué opinas? de 1-0 victoria para el Nacional. Cuadro criollo. Siguiente juego En el Hokkaido de Manta a la una de la tarde Manta Football Club recibe a Emelec Manta Melec Yo creo que Van a empatar uno por uno también Este juego ¿Qué opinas de eso? Este juego al primo También opino el uno por uno Muy bien Luego tendremos el juego de Eh, a las 3 de la tarde eh, pero en la cocha de la tacunga porque se suspendió encima le suspenden en el estadio al espoli basta ah, eh, espoli recibe independiente chuta un partido para plantas rodantes más o menos sí. mm, creo que ya el espoli se va le va a ganar el independiente y va a poner un poco de drama 2 por 1 ¿qué opinas de eso? Yo opino al revés, 2 por 1, pero para el cuadro del Valle. Enterrado el gallito, definitivamente. Siguiente cotejo. En el Estadio Monumental y Partido de la Fecha, Barcelona recibe a Deportivo Quito. Ya el Quito clasificado, creo que Barcelona le va a ganar 2 por 1. ¿Tú qué opinas, Eddie? Yo también creo que gana Barcelona, pero 1 por 0. Siguiente juego. Ah, no... Ya no hay siguiente, ya juegos, no hay siguiente están juego, estamos 6 Por serie A ese ahí se acabaría la siguiente fecha Y faltarían dos más para eh, no, irnos Dos más, a las igual finales. se va a jugar miércoles y domingo Todo comprimido uh -huh. eh, Vamos a tener Mucho que ver Mucho que hacer hasta el 4 de diciembre A partir de ahí Los futboleros creo que ya tendremos El año cuesta abajo Eso es, de Edison Viene siendo todo en este programa de Fútbol Asociados nos despedimos, gracias por escucharnos y pilas que el domingo se juega bastante campeonato local. De Champions habrá descanso, ¿no? pero se van cerrando los torneos, se acaba el año y se vienen las festividades de ahí a gozarla, a pasarla bien. Esto fue Fútbol Asociados, hasta pronto. Che, esto es fútbol asociado. Diablo,